Maestro, ¿cómo buenos, está? Buenos, caloros parece que estamos en la playa, en qué Vallarta. Cosa tan tremenda. Saludos Angelito, que, que eh. anda por allá. A estar sude y sude como nosotros. Ah, yo supongo que sí, pero es, bueno. Esta es, humedad da lluvia. Yo creo que sí, porque sí. la verdad es que ya se siente el, el ambiente como. Muy húmedo. Muy húmedo exactamente, parece que estamos como en una ollita de vapor. Uh -huh. Entonces yo supongo que sí, que ya no falta tanto para. Hoy mismo llueve, lo vaticino. Maestro, luego está usted como los del meteorológico, meteorológico que dicen que va a haber un solazo y hace frío tremendo, y va a llover y el sol... <risa> como, va a llover a las nueve y estaba, <risa> el, el sol estaba en todo sí. su esplendor Sí, ayer me regresé yo a decirle al maestro, maestro, es que dicen que va a llover a las nueve. No creo. <risa> y no, efectivamente, no, claro. al menos por el lugar donde estábamos nosotros, ni no sí hubo ni una dolor. gotita de ni lluvia. Te de hacer nuestras actividades de manera normal. Sí, estuvo bastante bien. Muy buena la clase de ayer, ¿no, maestro? Sí, sí éramos poco, pero sustanciosos, ¿no? La verdad es que valió la pena <risa> Vamos, muy rápido. todo ese esfuerzo, aprendimos bastante. Estamos haciendo ya como unos eh, intentos de bailar rueda, uh -huh. aún sin cambiar de pareja. Pero estuvo emocionante, ¿no? Uh -huh. Saludos a, al buen George de Alimentos Veganos Isis. Sí que se la rajó, como dicen plantó cara. Y a Esme, que ya fueron después de un rato que no habían podido asistir. Uh -huh. eh, pero estuvo muy padre, ¿no? Ya el, el estamos, casi todas las parejas ya estamos al, al mismo ¿Nivel? nivel, al mismo ritmo, entonces pues está bastante padre. Para preparar el siguiente paso que es un evento, ¿no? Sí, hemos estado platicando en hacer eh, eventos masivos. Bueno, este año cumplimos 15 años como academia. Entonces, eh, estamos pensando si ya nos lo permite la autoridad en hacer un evento masivo hablando de una fiesta, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, masivo, pues dependiendo las personas que uh -huh. nos permitan. No sé, 100, 150 personas. Pero también esto va junto... Con pegado. Con pegado de hacer eventos callejeros. Sí, Hace con... años ya que no salimos a, a la calle y pues es un buen pretexto, ¿no? Sí, salir a ver la calle o tomarla junto con, con los planes, ya ves, como con ciudades caminables. Que, Exacto. Que sí, ya, ya empezaste las, a platicar las, con Francisco. ciudades, exactamente. Entonces, hay que, que rodear un monumento, una, una fuente donde está el agua, porque el agua ya va a ser un líquido que cotiza en la bolsa, entonces <risa> estaría padre como hacer un homenaje al agua sí. y rodear una pileta, una fuente eh, bailando, ¿no? como una especie de un, como una especie de un ritual. Sí, la verdad sí. Eh, estoy, yo estoy emocionada ya porque estamos pensando en, en regresar a, a estos eventos de la calle, que es muchísimo trabajo, ¿no? porque es toda una planeación, hay que ir a hablar con las autoridades para tenerlos permisos eh, requeridos y todo esto, pero la verdad es que vale la pena. Sí, toda la logística, es, es pesado, sí. pero la verdad vale la pena. Y pues saludos también a todos los alumnos que nos estén escuchando, a Citlali que sabemos que normalmente nos escucha. Ajá. Eh, bueno, ahorita anda comiendo. <risa> sí, por ahí se escuchan sus risas, pero no. eh, estamos ya listos para iniciar un programa más. Es nuestro programa número 66, sí. maestro. Citlaly es la Londra de la rueda. Ándale. <risa> Nuestro programa número 66 ya. y estamos a 8 de junio. Ya llegamos al 100, no, tengan paciencia, tengan uh -huh. paciencia. Ya estamos a la mitad del año, maestro. Ah, parece que, bueno, está volando, ¿no? Estamos esperando el 24 de junio, el pues, mero el día día de San, San Juan, Juan, para que ya sea oficial, que inicien uh -huh. las lluvias. Pero como dice el dicho, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Entonces, Exacto. como nos divertimos mucho, pues... Esto pasa rápido La verdad que sí, yo parece que enero fue ayer y ya estamos en junio No me ha pesado este año uh -huh. mucho Oye, pues vamos a empezar eh, El día de hoy vamos a hablar eh, del señor Gilberto Santa Rosa Pero el día de hoy quisimos hacer el programa como Dejando, permitiendo que su voz sea lo que lo presenta, ¿no? Vamos a hablar simplemente pequeños detalles eh, de Gilberto para no robarle tanto micrófono, de hecho traemos como 40 minutos de música, que eso sí. es fascinante para nosotros. Eh, es nuestro programa número 7, hablando de la historia de la salsa, y yo le quiero dar en especial un agradecimiento a Iván. Sí, el, la insistencia de él <risa> en lo particular por un programa de Gilberto. Sí, yo soy mega fan de Gilberto, y la verdad es que pues, hemos estado investigando toda su historia, ahí tenemos ya... Eh, pues varias páginas que, que en las que tenemos eh, resumido todo su, su historial pero hoy se nos hizo divertido tomarlo como de esta parte, ¿no? simples detalles nada más acerca de su vida desde que era pequeño hasta, hasta la fecha y pues Iván nos ayudó ahí con algunos eh, no, con algunos datos entonces saludos a él y muchísimas gracias y también le vamos a mandar saludos a su esposa porque ¿Lupita? hoy es su cumpleaños oh. así que le mandamos Un abrazo fuerte, un abrazo anfibio muy fuerte, que esperamos pronto poder bailar las mañanitas sí. juntos. ¿Sí? Pues, maestro, vamos a empezar con una canción, uh -huh. ¿le parece? Para Avanti. que... Vamos a complacer a Iván porque es una de sus canciones favoritas. Esta canción se llama Conciencia. Es uno de los grandes éxitos de Gilberto. Gilberto se... Ha representado, o se ha distinguido más bien, porque la mayor parte de su música es muy romántica. De hecho, hubo una... hubo quien lo guió hasta esto, porque cuando Gilberto comienza, que estamos hablando de que era pequeñito, él cuando grabó la primera vez tenía 14 años. Entonces, eh, hubo quien le dijo, a ver, a ver, o sea. Sí, tú muy buena voz y muy bien todo, pero aquí ya hay gente que hace este tipo de salsa. Entonces, a ti te toca irte por la salsa romántica. Entonces, durante muchos años solamente hizo salsa romántica. Así que, pues, vamos a ver estos cambios que ha tenido, ¿no? Vamos a ver si nos gusta. Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debes Når me frena den, når jeg får den, når jeg får den, når jeg får den, når jeg får den, Puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo del corazón, cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos, cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir Cielo y alas a el amor Y hacer de lo difícil Lo más bello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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Muy complacido, Iván. Complacido y que andaba canti, -canti. Ah, no, y bailando ahí con Lopita, me supongo. Espero que sí. No sé si están ahorita juntos si ah. están todavía haciendo trabajo en casa, pero bueno, igual si no, pues hay que quede pendiente. Si no, ahora no se llama outfit. trabajo en casa, se llama home, home office. office. Por favor, <risas> o sea, es que si no usas los anglicismos, estás fuera parece que sí, estamos sí, sí. fuera de moda Ajá. pero bueno eh... ay, se me olvidó, ay, vamos a mandar saludos a Valentina y a Mariana que ya nos están escuchando también ya regresaron de pasar a hashing ya y, <risa> <risa> y que seguramente Valentina ya anda baile y baile porque es una niña de casi cuatro no, no. años que le encanta bailar salsa uh -huh. y es toda una maestra pequeña ¿no? sí, sí ¿A usted qué es lo que le gusta, maestro, de, de Gilberto? Bueno, lo que pasa es, es, otro, es otra vertiente de la, lo que es la salsa, lo que le llaman la salsa ruda o... Unos le dicen salsa gorda, no sé por qué, demonios. Pero es, es la salsa más, pues más, es como, pa, más fuerte, ¿no? O como sea, se armó la gorda, maestro. Sí, sí. Entonces, como la salsa de Nueva York, entonces es otra vertiente. Hay gente tradicionalista de la salsa ruda uh -huh. como la, los seguidores de Rubén Blades o de Y Colón, que critican mucho a este tipo de ritmos, pero pues es que música es música, ¿no? sé, o sea, hay gustos para todos y claro. yo pienso que este tipo de de, este tipo de vertiente de la salsa, que es la salsa romántica, viene a sumar, ¿no? A ver, a dar una nueva, pues una nueva versión para la gente que ha, ha logrado que por eso se arrime, ¿no? Al, al ritmo de la salsa y son grupos generalmente venezolanos, uh, colombianos, dominicanos, sí. pero ya en la isla, no en, la, en sus lugares de origen, no tanto en, no son tanto como neoyorquinos, ¿no? No. Son son más como identificables todavía con su país, ¿no? Su país, ajá, como ahorita se me ocurre como los adolescentes, que es una sí. salsa muy romántica, pero pegó Ay, ah, de, de ellos tenemos sí, también Pedro Ponceballo, si si ajá. Es de los que están en la lista. Ajá. Fíjate, a mí me parece muy importante y, y muy reconocible de él esta parte donde acepta irse a la salsa romántica y le pega como un gitazo tremendo. ¿Por qué? Porque estás enamorado y de todas maneras eh, tienes ganas de bailar, ¿no? Uh -huh. y, y pues buscas algo así románticón para bailar con tu pareja y que cantarle. Eh, pues no solamente es ni el mariachi ni los tríos... Pues también hay este tipo de música muy romántica, ¿no? Y bailable, ¿no? Porque la a veces luego les da por el tequila y bueno. Y este tipo de música, pues no, no bueno. Sabes que uno de los problemas en los lugares es porque el que baila no toma. No, o toma baila. poquito. Ajá, sí, sí, sí. Más bien nosotros lo que hacemos es comer, uh -huh. ¿no? Porque te sí, da, te da, da la... de tanto bailar. Sí. <risas> Oye, pues fíjate que Gilberto nació en Puerto Rico en el año de 1962. Es pues joven todavía sí es un chavo la verdad es que sí ya le debe haber tocado su vacuna contra el COVID sí, que seguro estar, no se formó aquí en el Cusei no, no. Por... oye pero ¿tú, ah. tú quieres felicitar a la gente del Cusei sí yo en la parte bueno este, a mí me toca la vacuna el día jueves a las 11 de la mañana pero hoy tuve la oportunidad bueno les comunico de acompañar a mi hermano que le tocó hoy, hoy a las ocho y media de la mañana Y a mí, la, la, la verdad, los, el personal que está trabajando en el CUSEI que me supongo que es personal de la Universidad de Guadalajara, mi universidad, sí. no yo los quiero felicitar así, pero con caravana y alfombra. O sea, porque ellos llegaron y en una hora, o sea, incluido, porque el, y la tardanza mayor fue porque después de que les ponen la vacuna, uh -huh. tienen que estar media hora ahí observándolos para que vean que no tengan reacciones sí. negativas. Pero es que, o sea... Una hora no es nada, ¿no? No. Entonces, y tú eso lo sacas por cita. O sea, sí. tú sacas cita y te dicen tal día y tal horario, tú sacas tu cita. Y a mí me tocó ver que nomás tardaron una hora. Pues hay que confiar en ellos, hay que asistir a nuestras citas, hay que poner nuestro granito de arena, siempre y cuando pues creamos que la vacuna es lo lo mejor, ¿no? Sí, claro, el que nos quiera vacunar, pues ya que ya cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro. Es, un, es una... Una experiencia muy buena, después de una muy mala del día de las elecciones. Ay, sí. Porque yo... Eso no, no lo volvemos a hacer. No, yo en lo particular este, me tocó ser secretario en una casilla y, y, y, y yo me considero como el tonto útil. <risa> Serio, o sea, haciendo una crítica constructiva, yo, yo vengo haciendo el tonto útil porque yo participé y como más o menos conozco cómo funciona todo el procedimiento del INE. O sea, los partidos políticos reciben prórrogas mm. millonarias... Y ese dinero lo usan para dividirnos. O sea, hacen un análisis, no reciben la, reciben el dinerito y ¿qué pasa? Lo utilizan para sacar por comerciales chafas en los medios, generalmente para dividirnos como como sociedad. Sí. Ellos gastan el dinero, entonces eh, cuando estás en la, en, en la casilla, tienen muchos representantes de partidos, reciben dinero ellos, a ellos sí les llevan de comer, les llevan de desayunar, les llevan de comer y a los que somos funcion funcionarios de, de línea, o sea, a los, a los tontos útiles, una botella con agua que te inventarían al final. En 12 horas, yo le decía a mis compañeros de la casilla, no se preocupen, imaginen que estamos en el Ramadán. Digo, <risa> para que no se sientan tan gacho, ¿no? O sea, nosotros no nos llevaron absolutamente nada. Entonces ellos sí se reparten el barro así como jajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. sí. Hasta los medios de comunicación, eso es en su negocio, ¿no? Vendiendo los analistas políticos, cobran su bar por estar hablando. Entonces todos todos, todos arman un megacirco y los tontos que están en la mesa y ni siquiera tienen una infraestructura para hacer tu trabajo. Ni la mesa. Ni la mesa, es. ni luz para que llenes las actas. Y no, eso sí me llegó un reconocimiento. O sea, ah, sí, ya vi, maestro, que le dieron un diploma. A todos los tontos útiles, su felicitación. <risa> no, y más aún, o sea, lo peor es que tú ves en los comentarios en las redes que los opinólogos ahorita están todo lo que da de la sociedad civil diciendo que, que si... Eh, están mal, que, que si falsifican boletas, eso no es cierto, porque yo estuve ahí ¿no? O sea, uh -huh. todo fue, está todo bien armado, legal. todo fue legal honestamente, pero pues ahorita todos... Es fácil opinar. No, ahorita me, me recuerda uh, al, al filósofo, hablando de que opinan de cualquier cosa del filósofo español Ortega y Gasset él escribió un libro en el, en el 29 des, eh, después de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial él hablaba de, en la rebelión de las masas hablaba de que iba a venir una, como una generación de gente que nomás iba a cosechar todo lo, lo que los otros murieron uh -huh. para construir esto. Y decía que las nuevas generaciones ni leerán, ni se informarán, pero creen que tienen derecho a opinar. Y ahorita estamos en esas, ¿no? Sí, pues sí, que lo que platicábamos anoche sí. también, ¿no? Que, que no te enteras de todo, pero ¿qué tal lo opinas? Ah, no luego, luego. Sí. Y los y los pleitos y los tres minutos del odio, ¿no? <risa> sí, vaya que Facebook se presta para sí, eso. Sí. Pero bueno, pues continuemos con el caballero de la salsa, que es la, la manera en que conocemos a, a Gilberto a nivel mundial. Mm. Él comenzó chiquitito, eh, fíjate que es como de estas situaciones chistosas, él platica que a eso de alrededor de los cuatro o seis años de edad, él tuvo una desilusión amorosa. Entonces, eh, ajá, él sentía que cantando, yo creo que ya de haber tenido sus, sus seis años, okay. que él cantando eh, iba a conquistar a esa niña, entonces él ya se había descubierto en la forma de que para él era muy sencillo repetir las cosas. ...se grababa y repetía... ...entonces eh, pues él aprendió... ...y tenía un amiguito que le hacía ahí... ...segunda... ...entonces comenzaron a cantar... ...para ver si podía él enamorar a esta niña... ...y no, desgraciadamente la niña dijo que... ...mucho gusto, con todo y canto... Pues a exactamente... ...pero él le agradece a ella... Esa parte porque fue quien le ayudó a desarrollar o a darse cuenta que él era bueno para esto. Bueno, Entonces, fue, fue su inspiración. Ajá, dice, yo es hasta el momento yo reconozco que gracias a ella yo tengo esta carrera, porque inicié por una desilusión amorosa, pero me quedé, ¿no? Entonces, pues es la verdad muy lindo. Tú imagínate un niño de seis años cantando canciones de adultos, mm. pero intentando enamorar a alguien, ¿no? Pero bueno, vamos a, a escuchar una canción más que fue eh, el debut que él tuvo en televisión, eh, la canción se llama Sin un Amor, y es la primera vez que ellos estuvieron en un programa eh, que era muy popular, muy popular. Eh, era un programa sabatino que se llamaba Sábado en Grande, ahí en Puerto Rico, y él ya debuta en esta parte ya con la dirección de su propia orquesta. sabes si te gusta, maestro. Desde el hombre que no tiene amor Y por las noches pasa mucho frío Duerme a solas en su habitación Cuatro paredes, y un techo vacío Y por eso yo le recomiendo Que se tire temprano a la calle En las noches abrazas aire y por eso yo le recomiendo que se tire temprano al camino porque un hombre que no tiene amor es una aberrante y es un peregr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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal maestro ¿Le gustó? Vamos, sí, claro. Verdad que está padre esa sí. canción, o sea. Y él estaba chiquito y la verdad es que lo ves ya en escena y tenía todo un manejo impresionante de. Tenía de tablas como hacen ellos. Sí, sí, sí, se le daba. Fíjate, estábamos diciendo, o sea, que él desde chiquito ya comienza con, con esta parte de. de. Eh, conocerse y, y sentirse seguro, ¿no? De esto de. Eh, de las cosas de, de la música, ¿no? Traigo por aquí un dato, nada más que ya se me perdió, pero ahorita lo encuentro. Eh, que este nos lo mencionó Iván, sus primeros. Ay, a ver, espérame. Eh... Ay, Dios. Su primer, sus primeros instrumentos musicales fueron un bote de basura y latas de pintura entonces él organiza a los amiguitos que tiene Y les dijo, a ver, tú eres bueno para tocar esto, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto, yo para esto, perfecto. Ya sabemos que para la siguiente Navidad lo que vamos a pedir son instrumentos musicales mm. y se les hizo. Mm. O sea, ellos piden en esa Navidad y entonces ya cada uno tenía su instrumento. Entonces, desde chiquito ya andaba organizando todo el mundo, ya sabía lo que, lo que se requería y había armado su orquesta, ¿no? entonces Pues a mí eso me parece fascinante. Pues fue ¿no? muy precoz, de hecho. Sí, sí, sí. O sea, ya nos había tocado. ¿Quién fue el que. Papo Luca. El que. No, no, no. El, ya el que hicimos una historia, pero no recuerdo quién fue que los vecinos se quejaban con su mamá y le decían que qué niño tan escandaloso. escandaloso. El de Tito Puente, el de Tito ¿no? El Tito Puente. Que, qué niños... O sea, parece que todos coinciden en lo mismo, ¿no? Él, cuando les menciona a sus papás que quiere ser músico, los papás le dijeron, ok pero vas a estudiar una carrera también, o sea, no te vas a quedar nada más con la música, porque si esto no funciona, entonces tienes un plan B. Pero dice que siempre sus papás le dieron todo el apoyo, y él menciona como una anécdota eh, divertida para él, que su mamá jamás quiso, ya falleció su mamá, Ella nunca quiso ser la protagonista en... ¡Ay, mira, es la mamá del artista que está sí. cantando! No. Ella siempre le pedía nada más un lugar, pero en la parte del público... Sí. Pero cuando se terminaba el concierto, era la primera que iba y le decía, mira, pasó esto, se escuchaba sí, en tal canción no, en tal canción sí. Yo escuchaba que la gente se quejaba de esto. Dice, entonces era la primera persona que criticaba mis conciertos, pero también me decía la parte buena. Entonces le ayudaba, pues, a, a, a, mejorar, a mejorar y a equilibrar. equilibrar. Exactamente. Entonces, pues. Era la crítica constructiva. Exacto, y siempre quiso estar ahí presente, ¿no? Y pues vamos a escuchar una canción más, maestro. Uh -huh. Esta es de tus favoritas, porque tú tienes dos favoritas y uh -huh. con las dos te voy a complacer el día de hoy. Esta se llama La Garro bajando. Uh -huh. Y creo yo que es una de las mejores versiones que hay de esta canción, uh -huh. entre divertida, muy bailable y pues ahí con una historia que entender. No Vamos a escucharla. entretenida con su juego de pasión que a mí me está gustando me encanta su estrategia que me va enamorando tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección que es lo que anda buscando me intriga con su magia que hay estará tramando todo lo que sube tiene que caer He perdido la razón Si estoy descontrolado su como ya estoy pensando yeah.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 ¿Qué tal, maestro? De lujo. ¿Verdad que sí? La agarro bajando. <risa> Yo le pregunté al maestro, que, ¿qué quiere decir agarro la... La, las, a, a, todas las la agarro bajando, ah. o sea, que siempre está listo, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Sí. Fíjate que la frase favorita personal de él es, eh, ¡eh, camina! Eso significa que él quiere que la gente siempre avance. Uh -huh. Sí, o sea, me gustó su, su frase. Avanti. Exacto. Oye, pues ahí te va. Así como tuvo cosas buenas, o como tiene cosas muy buenas, pues también ahí ándale que se lo cachen. Él eh, tuvo su primera esposa, esposa que lo apoyó muchísimo. Con él, con ella me parece que tuvo tres hijos, eh, que ya ahorita pues son adultos. Él, de hecho, ya es abuelo, me parece que por tercera vez. Eh, pero bueno, cuando eran jóvenes, que él decide volverse. Eh, Eh, solista, ella le dice, no te preocupes nos acomodamos de alguna forma estamos hablando de que Gilberto viene un, de una familia, como se le llamaría aquí, bien acomodada, uh -huh. él nunca tuvo carencias, él no eh... era una familia fifí ah, pues a, él explica que no eran como <risa> tremendamente adinerados, uh -huh. pero que jamás le hizo falta algo y aparte de todo eh, de repente se podían dar sus gustos no entonces pues sus lujitos, dice él Pero ándale, que ya cuando se estaba separando de su esposa, pues que se hace público que él andaba con otra. Y con otra, con otra, con otra. No, no, no, ah. con una. De hecho es su actual esposa, es una mujer guapísima, ella se llama Alejandra Malagón, pero pues quedó ahí eh, en su lista un... Un tremendo tache porque fue infiel a su primera esposa. Y pues bueno, él dice que ahora está felizmente casado, ya tienen muchos años de casados. Esa relación duró ocho años y pues actualmente es con quien vive y uh -huh. con quien comparte. Y él dice, se sabe todas mis canciones viejitas, todas mis canciones actuales y todas las que no grabo también ya se las sabe. Dice, es quien, quien me levanta todo el tiempo... Eh, quien cuando yo no tengo ganas de hacer algo, dice, es la que me está impulsando de ándale si puedes y, y vamos. Entonces, pues bueno, uh -huh. cosas buenas y malas, ¿no? Sí. Tienen muy buena relación con sus hijos, no viven todos en Puerto Rico, algunos viven en Estados Unidos, pero las cosas están muy bien entre, entre ellos como familia, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, en el 86 eh, ya escuchamos una canción de lo que fue su primer disco que se llamó Good Vibrations, que fue Sin un Amor, la canción que escuchamos hace ratito, y pues bueno, te comento también, ¿tú sabías que él es diabético? No. él tiene diabetes tipo 2 uh -huh. eh, él comenta que es una enfermedad que también padeció su mamá uh -huh. y no le gusta Sí tiene que comer sano pero de repente se pelea con eso eh, a él no le gustan las remolachas uh -huh. que son las remolachas nuestro pues los... ¡Ah! siempre se me olvida <risa> los, betabeles. los betabeles no le gustan los betabeles es algo que él eh, rechaza todo el tiempo pero es fanático de de las donas ajá. y qué crees que no puede comer donas no, bueno claro que no porque <risa> tiene un alto índice glucémico exactamente entonces pues ahí está esta parte de, de lo que no le gusta comer eh, y que se lo tiene que comer y pues lo que le gusta y no puede no sí el chicharrón prensado ¿no? ajá algo así yo creo no sé pero bueno eh, ahí está esa esa parte eh, está físicamente está bastante bien cuidado Eh, ni siquiera parece que estuviera diabético nosotros hemos dicho siempre o bueno tú has dicho siempre que la diabetes es una enfermedad que te da como una segunda oportunidad de vida ah. pero de vida muy buena sí, sí, porque sí, sí lo sabe llevar bien porque te enseña enseña a las personas a, a, a darle valor nutricional a lo que se come uh -huh. Y a comer realmente lo que tu cuerpo necesita que comas, ¿no? Y realmente lo que a veces es que es una herencia, sí, pero más bien heredan el hábito. Uh -huh. Si cambian los hábitos, pues va a cambiar. Eso es, hay una rama que se llama la epigenética, si alguien quiere investigar. Uh -huh. Ahí van a ver esa parte, ¿no? Porque una persona o una familia que no tenía la condición de una patología como la diabetes es porque una parte de su generación cambió la alimentación. Exacto. Y hubo un cambio. Sí. Entonces ellos pueden cambiarlo de otra manera. Sí. Entonces realmente gran parte de lo que se hereda es el hábito. ¿Por qué? Porque comen lo mismo. Sí. A ver, que dejen de comer lo mismo y vean a ya ver no qué va. a no sí. Oye, pues fíjate que, que eh, hay también un dato de él. Eh... A él le preguntan en varias entrevistas que si él estudió música desde pequeño mm. o que si en su familia había músicos mm. y él le explica que no. A él le nació el amor por la música porque su papá era una persona eh, muy musical, pero hablando en el sentido de que si a él le gustaba algo de música, iba, compraba el disco y todos en su casa se tenían que sentar a escuchar el disco completo. Él no era de los que se sabía la canción de éxito del momento, no. Él compraba el disco con el afán de escuchar todo, poder criticar y entonces seleccionar ya lo que más le gustaba, ¿no? Pero entonces dice que quien introdujo a su papá en esa parte de, de la vida o en ese estilo de vida... Eh, fue su abuela. Mm. Dice, en la casa de mi abuela siempre, siempre había discos. Dice, de hecho, músicos reconocidos, que yo después llegué a toparme con ellos ya en conciertos, en entrevistas, programas y esto, que él les comentaba, oye, es que mi abuela tiene todos tus discos. Mm -hmm. O sea, le has gustado desde siempre y pues era un honor, ¿no? Mm. Y era como una parte de de él poder relacionarse con ellos, abrir un comentario y pues era más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo realmente no estudié, pero hay un caso, cuando él se decide ya entrar a la escuela de música, él era pequeño, entonces tiene un mejor amigo en la escuela que es Mario ay, se me escapó el apellido, pero bueno, era el el Junior, mm. entonces ellos se vuelven muy buenos amigos y Mario sí estaba metido en este mundo musical, para él era como lo más común. Lo más natural. Ajá, entonces un día eh, ya hacían sus pininos, digamos, entonces un día le dice, eh, oye, vamos a ir a mi casa porque vamos a grabar un disco, y dice, yo sentí que las piernas me temblaron, que él dijo, ¿cómo grabar un disco? Me lo Dijo como cambiarse los calcetines, ¿no? Dice, entonces, llegamos, él conoce... Ahorita te, te investigo el apellido oh. para que la gente sepa de quién estamos hablando... Él llega al lugar donde era el estudio y ahí le presenta a él a su papá, que era la persona encargada de, de producir el disco. Exactamente, pero dice que él ahí desde chiquitos, al momento de que ya graban, obviamente pues comienzan a ensayar y todo esto, que, que a ellos les causaba así como mucha desesperación porque el estudio estaba... Eh, a espaldas de una fábrica, entonces cuando los trabajadores terminaban su turno y esperaban eh, al nuevo turno, sonaban un timbre que era muy fuerte, entonces ellos a veces les agarraba la mitad de la canción y tenían que detener todo, pues para dejar que de, de, se terminara ese timbre, Ajá. entonces dice, a veces ya estábamos a punto de terminar y sonaba el timbre, ¿no? Entonces, bueno, el papá de Mario, su amigo, fue quien a él le ayudó a encontrar sus tonos correctos de voz, a, a saber qué era lo que mejor le, le quedaba. Entonces dice, cuando tocamos la primera vez, pues éramos una orquesta, él era el más pequeño de todos, pero era una orquesta que ya estaba llena de los niños más talentosos, hablando en, en tumbadoras, hablando en piano, en... Varios eh, instrumentos. instrumentos y, y son o, o fueron los grandes especialistas en ese instrumento dentro del mu mundo de la salsa años después, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, ahí nos conocimos, ahí fue la para algunos la primera vez que tocamos y pues fue muy, muy satisfactorio para uh -huh. él, ¿no? Saber que eran tantos talentos ahí juntos. juntos. Exactamente, pequeños. sí y pues, yo te quiero poner, estoy segurísima que esta canción no la conoces, eh, a mí me encantó, y, y digo, ¿cuántas veces no hemos hecho esto queriendo conquistar a alguien? Primero conquistas a la mamá, ¿no? Ajá. Para que luego te ayude ya con el papá, ¿no? Y Ajá. que todo sea más sencillo. Esta canción la, la interpretó porque él era el vocalista en ese tiempo, eh, de Willy Rosario, Ajá. de la orquesta de Willy Rosario, él duró Eh, mucho tiempo ahí tocando con ellos, alcanzaron a grabar seis álbumes. Y estas es de sus canciones más conocidas de ese entonces se llama Tu abuelo y tu papá. ¿Te va a gustar? Yeah. <laughs> Yo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 Te encantarán. ¿Qué tal, maestro? ¿La conocías? No, eso no. ¿Verdad, ¿verdad que no? no? ¿Y qué tal? No, está bien para bailar, está para sí. bailar? O sea, es, es de la parte donde él eh, tuvo estas canciones donde no eran tan románticas porque todavía no era él como solista, ah. ¿no? Y la verdad es que... I Willy mean... Rosario, con la orquesta de Willy sí, Rosario. Sí, sí, sí. Y vaya que Willy, súper orgulloso de que él fuera su, su vocalista. vocalista. ¿eh? Oye, tú me tenías un dato ahí sobre cuál era su... ¿Su qué? Su mejor película, su película favorita. Su Ajá, ¿cuál es? La del, el padrino de Mario Puzo. Bueno, en la novela es de Mario Puzo. Uh -huh. Pero si no me equivoco, fue hecha por Francis Ford Coppola. Uh -huh. la, la, la cinta. Sí. Pues es un clásico del cine, ¿no? Con este Michael Corleone y, y daba ah, ronca. Eh, ronca sí este <risa> es, es, ahorita se me ve el nombre de la, del actor ¿No es Marlon? Marlon Brando Mar señor Fong ya hizo su intervención sí Marlon Brando día. es el padrino <risa> sí. oye y será cierto esto de que la tiene en todas la en todos los idiomas pues se supone bueno eso dicen las malas lenguas los chismes no porque entonces como cuántas veces la habrá visto ¿Cuántos estará? No si, pues bueno, se dice que él ha visto como cien veces la película, ya se lo sabe de memoria los diálogos. Yo creo que sí. En inglés, en español, en chino. En, en chino. Japonés. En chino, pues podemos decirle a Sergio a ver si la busca y no la traduce. <risa> <risa> oh, muy buen punto. Oye, rumano, ¿y, y su libro favorito, El alquimista de Pablo Coelho. Ahí está, o sea, tiene sus cosas favoritas. A mí, ¿sabes qué me encanta de él? Que he corroborado en muchas cosas que él es muy ordenado. Él sabe perfectamente dónde están todas sus cosas. Es ordenado con su medicamento, en, en, hablando de su enfermedad. Es muy ordenado en las cuestiones musicales, o sea, él no permite que todo mundo meta mano porque no quiere que, que se desordene esto, o sea, todo lo tiene ordenado como por fechas, eh, siempre sabe dónde está todo, entonces creo que eso es también parte de lo que lo ha hecho tan exitoso, ¿no? Sí, sí, el tiene orden, un... el control, la disciplina. Exactamente. Oye, ¿y tú sabías? Él colecciona maracas. No. Él cole, le colecciona maracas y una de sus favoritas, de su par favorito, se lo regalaron en Perú uh -huh. y parece ser que está como forrado con plumas. Uh -huh. Entonces, uh, se le da. Eso del, del movimiento tremendo. Te voy a contar cómo se hacen las maracas, dice el trema ¿no? Ay, sí, sí, sí. Oye, pues yo quiero que escuchemos una canción más. Ya estamos así como en la parte final del programa, pero hay una canción que a mí me encanta... Eh, les vamos a poner solamente un pedacito, pero esta canción me fascina. Eh, se llama Me volvieron a hablar de ella. Es una canción muy romántica de cuando, o sea, dices, ¿por qué me la traen a la mente otra vez? Y me reviven todos esos sentimientos, ¿no? Mm. Tiene una parte donde, después eh, los invitamos a que la escuchen completa ya después del programa, eh, pero tiene una parte donde él hace unos coros, que Para mí es la mejor parte de la canción Pero en sí el tema La historia es buenísima Entonces vamos a escuchar un pedacito de, de esta canción Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio sin sospechar que iba a acabar, me volvieron a hablar. que decir al aire, maestro. Uh -huh. Esas es son las canciones que cuando tú y yo bailamos es así como wow. fluye, uh -huh. <risa> ¿no? Es, eh, es, ese ritmo de canciones es la que te permite bailar muy a gusto, adornarte muy rico y pues si lo estás bailando con la persona amada, pues qué mejor, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal? Si la conocías, sí, yo claro, lo sé, no sé que sé. sí. Oye, pues el último dato chistoso Eh, bueno, no chistoso, eh, que yo te tengo... A él hay una canción que le gusta muchísimo repetir en sus conciertos. No sé si tú la conoces, pero al, al escritor de la canción sí, que es Álvaro Carrillo. Sí. Ah, bueno, esta canción se llama Amor Mío uh -huh. y es una de las canciones que a él más le encanta estar eh, repitiendo siempre, como que le llega. Uh -huh. Entonces, pues eso y para finalizar... Él obtuvo un premio como mejor cantante latino eh, de los que conceden el Billboard. Uh -huh. eh, esto fue en 1990 por eh, un disco que se llamó Punto de Vista. En ese disco están un par de canciones que fue tremendamente famosas que se llama Vivir sin Ella y perdóname, la de Vivir sin sí. Ella ya la escuchamos. Y pues desde muy joven y desde muy recién iniciada su carrera comenzó a, a recibir premios. ¿Cómo ves? Ya estamos para finalizar. Sí. Vamos a escuchar una más, ¿no? Una más, que es tu favorita, la favorita de Mariana, ah. la favorita de Iván. Ah. Eh, pero yo te quiero invitar, te propongo, ¿qué tal si para seguir con Gilberto? La siguiente semana nos traemos solamente duetos. Sí. Tiene unos duetos muy interesantes, entonces ya lo escuchamos solito. Vamos a ver qué fue capaz de hacer con alguien más, ¿no? fue ah, pues eso, fusionó. Exacto. Moderno y, y viejito bueno, antiguo, antiguo. <risas> ok, pues vamos a terminar el día de hoy muchas gracias a todos por habernos escuchado, eh, en unos días les dejamos por ahí el podcast gracias a Chuck que está a cargo de los controles, gracias al señor Sergio Funk y nuestra última canción se llama Conteo Regresivo, regresivo. disfrútenla 10 que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes. 8 chocas con la verdad, tú no finges. 7 si he venido fallas, tú también. 6 hizo tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. Cuatro mil razones hoy no sobran para terminar con este estrés. Dos si te falta Pero ninguna se dio Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta sumas mis errores resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas. Nueve siempre cambió la verdad. Ocho cuando salgo de la casa. Siete casi siempre llego a las seis. No me agradan tus detalles. Cinco a esta altura no está igual. Cuatro se nos apagó la llama. Tres casi voy a terminar. Dos si no hay amor no hay nada.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 por su camino ya que esto no nos convino a buscar otro destino porque esto fue un desatino